Sí, en el día de ayer este, se firmó con el Ministerio de Trabajo, son todas acciones de un convenio marco que eh, queremos este, realizar este, prestaciones que comprendan talleres de orientación laboral con apoyo, do, apoyo a la búsqueda de empleo, participación en acciones de terminalidad educativa en estudios primarios y secundarios. Uh -huh. Cursos de capacitación laboral, proyectos de entrenamiento para el trabajo, pues son todas acciones que tienden a eh, eh, mejorar la, la predisposición de la gente para ingresar a estos programas, capacitarlos, tanto jóvenes como mayores, tienden a eso, la verdad. Este, estamos muy contentos porque. Nosotros hoy en día en Noravarría tenemos cerca de 200 personas que están en programas de empleo comunitario y siempre mejorar la, la calidad este, o la formación para ingresar a nuevos trabajos este, es muy importante. Uh -huh. No solamente tenemos 200, sino que aspiramos a que sean cerca de 400 las, las personas que... entremos a trabajar en la capacitación. Eh, Saúl, si bien este convenio se firmó ayer, pero ustedes en la en la FTB aquí en la barriada, eh, de alguna manera ya venían trabajando sobre este tema, ¿no? Y tenemos tenemos experiencia, digamos, con el correr de los años, digamos de, de lo que eran los planes de trabajar, digamos y las organizaciones sociales, hemos ido adaptándonos. Sabemos que lo que tenemos que hacer es este incorporar eh, al trabajo formal a todos los compañeros y, y como acá hay, se abre un abanico de posibilidades que nosotros vamos a ir charlando con la misma gente que va a realizar los cursos, eh, eh, charlas, charlas informativas y, y debate para ver este, hacia, dónde, hacia dónde orientamos los cursos, ¿no? Porque hemos firmado el convenio marco, hay un acuerdo muy serio con el Ministerio de Trabajo de la Nación Este, ahora hay que trabajar este, en, en los talleres, este, en los lugares de entrenamiento, en cómo se van a dar los apoyos, en qué van a ser los profesores, qué van a ser los coordinadores. La verdad que es un trabajo muy importante, un desafío muy lindo para la Federación de Tierra Virgen. Saúl, buenos días. Agostina lo saluda. Hola, Agostina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle sobre esto último que usted estaba ya comenzando a, a contar, ¿no? Eh, ¿Cómo sigue ahora? Ya se firmó el acuerdo marco, ahora ¿cómo se sigue en lo concreto, en lo efectivo? Y en lo concreto tenemos que ir haciendo este, actas complementarias, vendrían a ser de, de este convenio, donde mm. a partir de la charla que vayamos teniendo con la gente, eh, Eh, van a ir surgiendo qué tipo de cursos y de capacitaciones este, se van a realizar. Desde ya les digo que de 18 a 24 años y que no tengan ningún... eso van a ir a, a, directamente a la terminalidad educativa porque eh, a eso apuntan todos los programas del, del gobierno, ¿no? a terminar los estudios primarios y secundarios. Claro, y más allá de la terminalidad de educativa, luego, según la orientación que se le quiere dar, van a hacer esos talleres o esos cursos. Sí, también nosotros vamos a, digamos, nosotros hemos pensado en primero charlar con todos los, los, los que van a participar de los cursos y después tener una, una reunión de evaluación para ver hacia dónde lo orientamos, porque también tiene que ver con el perfil de. de cada localidad. No es lo mismo armar este proyecto en la Quiaca que armarlo en la Las características regionales son distintas, este, económicas, culturales, este, así que tendremos que, tendremos que llevarlo a cuestiones que estén más relacionadas con la actividad... Económica y comercial de Olavarría. Uh -huh. eh, Saúl, eh, finalmente de mi parte y eh, sacándole un poquito de este convenio específicamente, el trabajo de la Federación de Tierra y Vivienda en los distritos que componen la región centro, aquí en Olavarría, ¿cómo lo evalúa? Y nosotros, este. Mire, eh, de acuerdo al, al, al distrito, por ejemplo, en azul, los, los compañeros de la Federación. trabajan mucho el tema de regularización ambiental de, de terrenos eh, tienen una, una una forma de trabajar muy muy potente porque trabajan con con, con mucha gente este los años pasan también que por ahí en Salavillo las características son distintas eh, muchas veces trabajamos con cuestiones vinculadas al... al Estado Nacional, donde nosotros mismos este, somos parte, ¿no? Este, en el caso mío, soy parte de la Comisión Nacional de Tierras, este, con lo cual este, siempre, la semana que viene, estamos firmando en Azul un, un convenio marco para trabajar en la regularización dominial. este Bueno, estamos, estamos, estamos contentos como, como venimos trabajando. Este, no, sí, Siempre hay dificultades, obviamente, que... que hay que ir este, corrigiendo errores pero por lo general este, siempre con la misma fuerza y, y el mismo espíritu. Uh -huh. Ayer, eh, Saúl, el, el administrador del Instituto de la Vivienda, este, Gustavo Aguilera, eh, al pasar mencionó las cooperativas de la Federación de Tierras y Vivienda, el trabajo, la posibilidad, eh, en, en realidad pregunto, ¿hay más posibilidades ahora para... construir viviendas ya que el gobernador está apuntando un poco a eso de acuerdo a lo que se dijo ayer aquí en Olavarría bueno nosotros estamos este, sí, me enteré del reconocimiento que hizo el administrador este, porque bueno son cerca de 350, 380 viviendas que se hicieron por el eh, ex programa de emergencia habitacional porque ahora tiene otro nombre sí. eh Nosotros hace, en, en el último mes hemos mantenido reuniones, dos reuniones en la Secretaría de Vivienda de Nación. Eh, eh, hemos acordado un tipo de viviendas para nuestra organización. Eh, cuando decimos hemos no acordado no es un, un número caprichoso, sino que eh, nosotros vamos evaluando en todo el territorio nacional este, donde hay este... terrenos, donde hay capacidad técnica, donde hay posibilidades de realmente hacer terrenos y donde ahí eh, están resueltas las cuestiones del dominio de la tierra, que es un tema muy importante fundamentalmente en el, en el conurbano, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estamos acordando este, hacer viviendas en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde este oeste, eh, hemos incluido Un, un cupo para Olavarría eh, y tenemos que sentarnos con el intendente para ver la localización este, así que eh, se retomaría con esos programas que surgen de las emergencias como el que surgió en aquel momento en el 2004 eh, tenía que ver con una situación social totalmente distinta a la de ahora eh, eh, éramos muchos, muchas cooperativas Hoy en día eh, todos hemos aprendido bastante, digamos, desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, desde los organismos del Estado, bueno, se ha logrado un programa bastante eh, más este, mejorado para, para no tener tantos inconvenientes como tuvimos antes, y, y bueno, tenemos falta una reunión con el Intendente Municipal para acordar los lugares donde hacer las viviendas. ¿De cuántas eh, unidades habitacionales estaría hablando aquí para Olavarría, Saúl? Y nosotros pensamos en una primera instancia en ir de a etapas de a 48 viviendas. O sea, terminar 48 y empezar con otras 48. Porque son los números que dan para, para que se puedan hacer, la, para trabajar bien las cooperativas. Eso si sea, conoce... significa 48 viviendas y más puestos de trabajo también. ¿Y si conoce de un total de cuántas, Saúl? Bueno, nosotros vamos haciendo de 48 tenemos que ir evaluando cómo van cómo van este eh, avanzando cómo va cómo va marchando el programa si esto marcha bien este, y todos tenemos confianza de lo, de lo que estamos haciendo este se pueden seguir renovando no en eso este, hay mucha confianza perfecto bueno confianza digo del gobierno nacional del, del como de nosotros mismos en poder hacerlo, claro y también se sabe de la necesidad de vivienda ¿no? que hay obviamente obviamente el, el nombre no es el nombre de nuestra organización muchas veces nos nos este nos lleva a conocer la realidad con, con más este exactitud ¿no? nos llamamos Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat muchos piensan que hacemos vivienda, claro este, que somos como una empresa En realidad somos una organización social que trabaja por la tierra, por la vivienda, por el hábitat y este y por eso este, donde estamos nosotros siempre este, está llegando compañeros con muchas necesidades de de, de vivienda, no, mm -hmm. concretamente. Bien, Saúl, muchas gracias por habernos entendido. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y que pasen un buen día. Igualmente para vos.